Luciano Hassan, defensor de eh, a nivel nacional, bueno, eh, tu estadía acá en Comodoro Rivadavia en virtud de la causa de Iván Torres, ¿no? Sí, eh, vinimos a Comodoro Rivadavia del programa contra la violencia institucional de la Defensoría General de la Nación eh, a los efectos de acompañar a, a María a Cura, y pero en particular para formalizar el pedido de patrocinio que ya nos, nos efectuó en el día de la fecha. Eh, para que desde la Defensoría este, precisamente se le ayude, se le asesore en la búsqueda de, de Iván este y también en, en la lucha contra la impunidad del caso básicamente para, para que haya memoria, verdad, justicia y para que este, además el caso sirva como, como garantía de, de no repetición en el caso de que se alcance justamente los objetivos que este, ya en este caso este, que es esta desaparición forzada que se está cometiendo desde hace 16 años, eh, que básicamente se cumplan con las medidas que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eh, en la toma de contacto acá en Comodoro Rivadavia con María y junto a organizaciones sociales, van ¿ustedes se van a hacer algún plan de trabajo como para, a corto, largo, largo y mediano plazo, eh, hacer cumplimentar la, la sentencia condenatoria del Estado argentino? nosotros recién hoy lo que se ha hecho es formalizar el pedido de patrocinio de ella y nuestra práctica este, desde la defensoría es este, dar patrocinio y la idea es dar patrocinio en todas las causas judiciales abiertas tanto en las que están eh, en las que se lo busca a, a iván y, y también en las que tienen que ver con, con la responsabilidad penal de los perperdores así que sí seguramente vamos a armar una estrategia de litigio para acompañarla en coordinación con ella y para representar sus intereses. ¿Finalmente tienen pensado regresar a como Riodavia para seguir trabajando con, con María Misakurá? Sí, seguramente vamos a, a acompañarla eh, permanentemente, incluso con... Eh, la Defensoría es, un, es una institución federal, así que nosotros vamos a estar trabajando fuertemente en el caso de Buenos Aires, pero también eh, en coordinación con las Defensorías locales. Bien, gracias Luciano Hassan por venderte a esta entrevista al Foro Argentino de Radios Comunitarios, Parco. ¿eh? No, Chale. gracias a ustedes.